Bueno, hoy nos convoca como murga a participar de esto que el pueblo hace cultura, que nos parece que es una buena propuesta que se planteó a lo que es nivel nacional y a nivel de lo que es el Mercosur. Esperemos que poder lograr algo con esta, con esta convocatoria, con esta marcha, ya que bueno, es la primera que vamos a hacer. Eh, como parte de la cultura en el país. Eh, para mí la cultura es laburar con el barrio, es el arte, eh, poder trabajar para los que menos tienen y mostrarle a los que más tienen lo que hacemos, los que menos tenemos.